La Zona Cero Nos encontramos en la noche mágica por excelencia, la madrugada de San Juan, 24 de junio por más señas, y esto ya es el solsticio de verano, vamos a, a disfrutar de, de un tiempo muy mágico. Se abren ventanas eh, inimaginables, y no solo para buscar hierbecillas eh, por el campo, eh, cositas silvestres, sino también pues, para pensar en los ancestros, para pensar en, ¿por qué no?, en otros universos. Vamos a ver qué nos cuentan nuestros duendes favoritos. ¿Qué tal mi querido Carlos Canales? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Pues bueno, un día ¿verdad? muy especial, espera, porque yo no tengo una cosa que irá en el micrófono Sí, ¿ves? Esa noche mágica de, de San Juan La famosa M, ya está ¿Ves? Ahora, ahora, ¿no? Bueno, veo que vienes con un trébol de cuatro hojas, ¿eh? Sí, claro, ya ves, fácil de encontrar, ¿eh? A mí me dio el asfalto aquí en San Sebastián de los Reyes en dos minutos Oye, ¿hay estadística? Eh, no, no, hay. <risa> Mi querido Jesús Callejo, ¿qué tal? Buenas noches Hola, muy buenas noches Hombre, veo que vienes con tu casita, con tu con tu champiñón incorporado, ¿eh? Sí, <risa> y el lobo debajo del <risa> <lomo> <risa> ...que supongo que es una noche propicia... Para, ...para ver ese tipo de entidades, ¿no? También, también, dicen... ...no solo esta noche... ...sino a otras noches... ...pero casi todas ellas mágicas... ...es una noche propicia... ...yo creo que prácticamente para todo... ...es esa noche que dicen las tradiciones... ...que todo adquiere virtud... ...y cuando dicen que todo adquiere virtud... ...quiere decir que también los vegetales... ...el agua, el rocío y por supuesto pues propicio para hacer rituales. Así que son de esas noches que no solo desde el ámbito cristiano, sino también desde el ámbito pagano, se ha considerado mágica. Y en este mundo mágico, eh, Carlos, ¿son más importantes los hosticios o los equinoccios? Los hosticios probablemente, aunque en el mundo pagano eran igual de importantes, porque realmente todo este tipo de fiestas lo que señalaban eran ritos y símbolos relacionados con la agricultura. es decir Los pueblos antiguos conocían perfectamente la influencia de los astros en las estaciones y la forma en que eso afectaba... Al, al mundo agrícola. Las, las tradiciones vinculadas con, la, con los solsticios y los equinoccios parten de, de un mundo que ya conoce el uso de la tierra como aprovechamiento. Ya no es un mundo de recolección o ganadero, sino que algo más. Es cierto que las tribus nómadas siempre también tienen tienen tradiciones vinculadas a los cambios estacionales, que es cuando se mueven los pastos, cuando dirigen a otras zonas. Sin embargo, es muchísimo más importante entre los pueblos sedentarios porque... Para los pueblos sedentarios, el cambio de, de tiempo, el, el control de las estaciones y el conocimiento íntimo de, de los secretos de la naturaleza era vital para establecer una especie de bueno de vinculación entre los entre los pueblos primitivos y el, el mundo, el cosmos, el universo, lo que les rodeaba. Eso hacía que todo este tipo de pie, fiestas fueran bueno que hubiera fiestas relacionadas con los hitos importantes que a lo largo del año se iban produciendo, de manera que básicamente pues eran, podían bueno podían ser varias pero fundamentalmente eran cuatro y la que fi, fi, bueno, iniciaba o terminaba el año, fuera cuando fuera este, y luego la relacionada siempre con los cambios estacionales importantes. Claro, todo esto luego, el cristianismo, como luego veremos, eh, se apropió de ello y simplemente lo que hizo fue transformar Un, unas creencias que existían, darlas un contenido diferente, pero mantenerlas vivas. En algunos casos, con ligeros cambios de fecha, como ahora hablaremos, precisamente porque uno de ellos es el San Juan. En todo caso, una de las fechas sagradas eh, por excelencia, el 24 de junio, estamos ya en, en verano, y bueno, San Juan, mucho predicamento, ¿eh? San Juan, eh, allá donde mires en la geografía española, encontramos algo relacionado con San Juan. Sí, es verdad, porque cuando se empieza a cristianizar en los lugares paganos, los lugares sobre todo de culto, los lugares donde se hacían rituales que, bueno, que empezaban a molestar a la Iglesia Católica, que ya a partir del siglo IV ya se fue imponiendo en distintos lugares, pues bueno, pues había que poner nombres cristianos a distintos lugares donde se sabe que se, hace, se hacían celebraciones muchas veces vinculadas a las aguas. Así que en antiguos ninfarios, en antiguos lugares, donde sí había esa creencia a las ninfas y a los númenes del hogar e incluso a dioses protectores, Pues, les, eh, bueno, ...pues ponían bajo la vocación de alguna entidad cristiana. Y en el caso de San Juan, por eso abundan tanto las ermitas y las iglesias que tienen esta denominación... ...por ejemplo, como la de Baños de Cerrato en Palencia, esa basílica visigoda de, de San Juan de Baños... ...es porque antiguamente, ya digo, había... Un, un sitio, en este caso una fuente dedicada al culto de las ninfas, entonces bueno, qué mejor santo que es San Juan Bautista por supuesto nunca San Juan Evangelista sino San Juan Bautista, el que se le asocia siempre a este tipo de ceremonias de rituales eh, acuáticos, no por lo de el bautismo de, del Jordán entonces bueno, siempre que veamos, esto es una pista que doy para navegantes no y para oyentes que les gusten este tipo de simbolismo eh, subterráneo En todos aquellos lugares donde haya una advocación a San Juan, a San Juan Bautista, que investiguen que indaguen en las leyendas y en estas tradiciones y verán que antes fue un lugar pagano asociado siempre a los númenes de las aguas. ¿Y a, alguien le, a alguno le fue muy bien? Porque en San Juan de Baños, gracias eh, eh, Hace San Juan de Baños precisamente porque no, se, no. se cura en la fuente de las ninfas. Sí, las aguas, es verdad. Aquellas aguas que dijo él, salutíferas. Salutíferas, que sí, sí, de sí, un reuma sí, de caballo. Sí, que tenía. sí, sí, Bueno, también está Cabezas de San Juan, Amén de pronunciamientos, Carlos... Eh, pues... Sí. sí no, es verdad, lo que dice Jesús es muy importante porque los, los elementos de la, la noche de San Juan, desde ...el punto de vista pagano tiene... ...luego la cristianización está perfectamente señalada... ...se eligieron lugares donde había alguna relación oculto ...vinculado con, con los cambios de temporales que se producen... ...entre el 21 y el 24 de junio... Es decir, bueno, luego la cristianización de la fecha en el día... En ...la noche del 23 al 24... Es por, otro, ...es por otro motivo, realmente tiene una tradición religiosa... ...bastante más reciente, pero sí que es verdad... Que la, la, la acción de, de identificar todo tipo de tradiciones con los, con los mitos que ya existían bueno pues permitió que de esa manera se consolidaran y en muchos casos han llegado hasta nuestros días, uh -huh. porque la otra versión mágica de noche de San Juan está relacionada por ejemplo con los griegos, llamaban a, las, a los hosticios puertas, porque entendían y además está, me parece bien puertas a los hombres y los dioses, sí. pero me parece que es una, una terminología correcta porque la mayor parte de las tradiciones indoeuropeas Lo que hablan fundamentalmente es que es el día en que el mundo se abre Hay algunas tradiciones muy bonitas Por ejemplo en Cantabria En mi región originaria hay una Una tradición muy bonita, es la de los caballucos del diablo que son una especie de extraños seres. De hecho, eh, formarían parte quizás, bueno, Jesús, algo, lo, lo, lo, lo considera de otra manera, pero a pesar del nombre, formarían parte casi del mundo de los cuélebres o de los dragones que entran precisamente en nuestro mundo en la día de la noche de San Juan. Entonces, bueno, la, la entrada o la entrada o el paso entra, ¿no? en, entre los dos mundos diferentes en las tradiciones de la noche de San Juan está muy eh, es es muy intenso en todo el Occidente europeo ¿Sí? y siempre se ha considerado eso que se trata de un día mágico, de un día especial, de un día donde el mundo cambia de alguna forma. Ya un día mágico ...un día sensible... ...un día en el que se abren eh, puertas... Pero, ¿eso es así tan fácil, Jesús, o hay que echar mano de las invocaciones? Sí, sí. bueno, hay un poco de todo, efectivamente. Claro. Sí, una cosa es saber que estamos en una noche muy especial, muy mágica, claro. y que es muy propicia, además, para los ritos, pero no porque lo diga un señor determinado, el evidente de turno, sino sencillamente porque así ha sido considerado de una forma ancestral. Pero hay que hacer algo, evidentemente. Tú puedes estar en un lugar especial, por ejemplo, la lanzada en Pontevedra, en la noche de San Juan, y bueno, ¿y ahora qué hago? Es decir, hay que saber claro. que hay que darse ese baño ritual de las nueve olas, y cada ola... Claro presenta un mes de embarazo para Exacto. que se queden embarazadas las mujeres infértiles no puede llegar a la y decir, quiero ser fértil y ya claro, exactamente, hay que hacer y después de las nueve olas entiendo que habrá que hacer otro tipo de rituales pero ya mucho más íntimos y privados sí, sí. pero bueno, ah, lo que... Pero vamos, más, más práctico quiero decir <ríe> con este ejemplo es que tú puedes estar en esa noche muy propicia donde, en fin, dice que todo adquiere virtud incluso sirve también para curar determinadas enfermedades, hablamos antes de Reces y del reuma, ya sabes que hay un refrán muy, muy español que dice que el sol de San Juan quita el reuma y alivia el mal mm. pero es verdad, pero no porque en sí el sol lo quite, o la noche por ejemplo eh, con sus rayos lunares pueda aliviarte, sino que tienes que hacer algo y ese algo mm. es, suele asociarse normalmente a ritos vegetales a ritos que se asocian también ...con el agua o con el rocío... ...fíjate, antes... Eh, ...se revolcaban por las... Eh, ...las laderas con ese rocío mañanero, además siempre antes de que amanezca, amanezca San Juan porque dice que es precisamente cuando la virtud adquiere todo su apogeo y después están los ritos de saltar la hoguera que también son ritos profilácticos son ritos que no solo servían para curar determinadas enfermedades al ser humano sino también a los animales, es decir, los, con los rescoldos, con las cenizas que quedaban después de saltar la hoguera durante toda la noche y esas cenizas luego se las daban a, o se impregnaban con ellas a los animales sobre todo a las vacas, las terneras porque quitaban enfermedades cutáneas Entonces, bueno, pues esto siempre ha sido así, entonces sí que es bueno conocer determinados rituales de todo cuño, ¿no?, como se está haciendo... Eh, ahora en muchísimos lugares, porque sabes que se ha vuelto a, a revivir y a rescatar viejas tradiciones que en algunos sitios pues prácticamente estaban olvidadas. ¿no? Nah, pero es el, el asunto turístico. El asunto eh, turístico, el asunto es verdad, el... que hay una parte turística, sí. pero no hay que olvidar también que hay una parte ritual. Y cuando digo hay una parte ritual, hay una parte sagrada. Sí. Es decir, si eso no lo olvidamos, quiere decir que esta noche adquiere todavía como una dimensión, por lo menos a nivel personal, a nivel casi si quieres místico, ¿no?, digo con independencia de que sea una celebración cristiana, ¿Sí? para mí es algo más, es algo místico, entonces cuando además sabes que muchos de esos rituales que se hacían antiguamente para adivinar el futuro y sobre todo para saber quién iba a ser tu futuro novio, tu futuro marido, pues bueno te das cuenta de la importancia que siempre se ha dado a ese tipo de puertas que estábamos comentando antes, porque se piensa uh -huh. que ese tipo de puertas y sobre todo si estás delante de un cristal o de un espejo, te sirve además para adentrarte en un futuro próximo y para adivinar tu futuro, en este caso muchas veces tu futuro matrimonial, después acertar o no acertar es lo de menos pero lo importante es ese rito pero que ha quedado que es consolidado. Que la, la importancia de, las, de los ritos de San Juan en eh, las culturas eh, agrícolas y pastoriles del, de la antigüedad es tan fuerte que incluso eh, antes se contaba que bueno que en el caso del cristianismo básicamente lo que hizo es darle una orientación diferente a tradiciones que existían fijarles una fecha de celebración común y a partir de una especie de convención de que se tenía que hacer ese día pues la fiesta se desarrolló más o menos como se hacía entonces pero bajo la educación de un santo en vez de un dios un dios pagano Sin embargo, por ejemplo, incluso en el caso del Islam, que es un el Islam es un demoledor de tradiciones, porque el mundo que, que tiene es tan completo y tan tan global, es decir, el Islamismo es una religión tan absolutamente absorbente de, en todas sus prácticas y en todo lo que hace, que suele tener una tendencia en ese caso mala, y es que elimina toda la tradición anterior, porque a diferencia del cristianismo, el Islam por simplemente no lo integra, sino que directamente las tradiciones absorben y eliminan todo lo que hay anterior. Bueno, pues ni siquiera ni siquiera han conseguido es la, la una de las pocas excepciones que quedan son algunas tradiciones relacionadas con la noche de San Juan. De hecho, el Ansara, la tradición, la fiesta que hacen los bereberes del Rif en Argelia y en, y en barrocos, Por Marruecos y en la zona oriental de Argelia que se sigue celebrando todavía hoy es muy muy parecida a alguna tradición que ha existido a lo largo de milenios en el Occidente europeo. De hecho hacen hogueras, queman, es decir generan humo para orientar los espíritus y para intentar de esa manera que los espíritus, que se mejoren las cosechas y que el año sea más venturoso. A, bueno, a partir del del verano que comienza. La verdad es que eh, eso demuestra hasta qué punto es difícil desarraigar las tradiciones y las creencias de los pueblos cuando, de verdad, eh, hay una especie de convicción, eh, bueno, pues tranquila o tradicional de que ese es un día importante y que hay que celebrarlo. Yo en los últimos años eh, he tenido la, la posibilidad de conocer a, a muchos concejales y concejalas de cultura, diferentes pueblos y ciudades ¿Eh? y, eh, por tristeza, en la amplia mayoría de los casos, eh, no tienen ni papa de, de la tradición de San Juan. Eso sí, procuran eh, rebuscar mucho en la historia del pueblo sí. para colocar la hoguera. Sí, pero de, eso a veces es malo porque está llegando llevando a verdaderos disparates. Sobre todo, decir, hay Hay un pueblo histórico que tiene una desgracia que son los celtas, los vinculan a esta tontería, sí. que últimamente sí, <risa> es que sí, puede sí, ser sí, sí. preocupante, pero, pero además, por ejemplo, además con confusiones tremendas. Hay con un afán dan... por atraer turismo, sí, ese eso, desmedido, está claro, está claro, desmedido, sí, sí. y entonces pues estamos llegando a la farsa. Estamos llegando a la falsa en muchas localidades y, Sí, y porque bueno. en algunos casos se reinventan ¿no? o sea, de sí, También sí. es verdad que hay veces que hay ese tipo de tradiciones Que están olvidadas y es bueno rescatar del olvido Pero no solo en la noche de San Juan, sino sí, otro, bueno, en otras sí, celebraciones sí, sí, sí, sí. Pero hay otras veces que cuando se inventan o, o se crean artificios que no forman parte además de ese sentir de popular ¿no? del pueblo Pues es absurdo Lo de la hoguera, sí, porque lo de la hoguera al fin y al cabo siempre se ha hecho sí. Aunque aunque la mayoría de la gente no sepa por qué se prende Exactamente, que, aunque no sepan el simbolismo de la hoguera, Fíjate que tiene un simbolismo precioso, ¿no? El de uh -huh. la hoguera y hay dos, por ejemplo, que te, te comento así a la pluma. Uno de ellos es que sabes que es la noche más corta del año cual quiere decir que a partir de ese momento pues bueno, poco a poco las tinieblas, la oscuridad van a ir ganando terreno hasta el siguiente solsticio que es el de invierno? Bueno, pues la hoguera el fuego lo que hace es reavivar ayudar al sol para que todavía se mantenga vigoroso, se mantenga fuerte, fuerte y que no vaya ganando partida en las tinieblas a pesar de que es un fenómeno astronómico y que no hay nada que hacer, pero estamos hablando de simbolismo. Y el otro es el, el sentido purificador que tienen las hogueras el saltar las hogueras, que tiene que ser además un número impar de veces, 3, 5, 7 pues eso te está ayudando también precisamente por la alta vibración que tiene el fuego. Todo eso hace que se purifiquen también los sentimientos, que la gente que se reúne alrededor de la hoguera, no solo para saltarla sino incluso también para contar consejas y cuentos y chascarrillos, eso también es positivo. Hay rituales que se hacen en algunos pueblos, como es escribir en papelitos aquello que tú quieres desechar de tu vida y luego lo quemas en la hoguera para que de ahí empiece una nueva, como un nuevo ciclo, porque en definitiva la noche de San Juan es el inicio, la terminación y el inicio de un nuevo ciclo. Bueno, pues la gente que sabe eso, lo ve de una forma total diferente, y ya y lo digo de San Pedro Manrique por ejemplo, más, ¿no? que San Pedro Manrique es el lugar por, por excelencia para celebrar uh -huh. la noche de San Juan por ese ritual de pasar las eh, las brasas, ¿no? y además también con todo el simbolismo que eso conlleva pero la gente que conoce este tipo de detalles y son pocos detalles, algunos de los que se están desgranando, por ejemplo, en este monográfico hace que sientas, que vivas que te reconfortes un poco más con viejas tradiciones que eran paganas y que ahora se han cristianizado y que da igual un poco el signo que tengan importantes con la actitud, importantes con la energía que tú depositas un poco todo ese tipo de pensamientos y todo ese tipo de rituales en una noche propicia precisamente para hacer y que los, todo tipo los los ritos son bonitos, o sea, los ritos en el fondo del el ser humano genera ritos de manera habitual, la semana pasada, por ejemplo, eh, cuando el Madrid ganó la liga, pues eso es un rito, y la Cibeles, claro, eso claro. es un rito. Bueno, sí. pues lo digo porque mañana no lo puedo confirmar, pero el día 24 como todos los años supongo que habrá en San Juan de Baños, ya que la he visitado, hay misa rito visigodo. Sí, mm. lo que pasa es, es que esta vez es una, se hace una, algo insólito porque siempre es el siguiente domingo después del Día de San Juan. Mm. En este caso, como el domingo que hay en San Juan, se va a celebrar el sábado. Ah, ¿lo a La, eh, sí, sí, además, es una misa sí. distinta a las habituales, como bien sabéis, solo se celebra una vez Qué al pena, año. Yo creía que, que era como siempre. Sí, pero ah. es una, como una novedad en este año, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, pero que no deja de ser curioso que sí. se pueda escuchar una misa de estas características, por cierto, de hora y media de duración. Hay con sus cantos sí. gregorianos este tipo de, de ritos también que se han ido perdiendo que están en este caso muy vinculados pues con lo que es el catolicismo pero que también al estar celebrados en un lugar muy preciso sí, como en es una peña muy especial y de esas es, es de la península sí, sí. Pues, hombre yo creo que le da también una, una expectación y sobre todo ese con, ese simbolismo con, por, por cierto ya, de, sí, sí. ya puestos a ser quisquillosos se celebra con cantos gregorianos de siglos posteriores no sí sí, sí no los... no, pero, no claro. pero, pero es que es verdad pero es lógico es porque el rito sí. Claro. se fue actualizando a partir del siglo XI después de la toma de Toledo eh, se fue actualizando con elementos del cristianismo del cristianismo occidental sí, católico pero, pero que no son cánticos originales no, no claro, no, claro, de claro, hecho claro. de hecho se han perdido los claro, cantos del siglo claro. VII, es total y que eran antecesores sí. eh, previos, porque en aquel no entonces hay, no era hay. común, no sabe muy bien cómo era mm. ten en cuenta decir que es la orden benedictina es decir, la primera que establece un sistema común de música, porque va poquito a poquito evolucionando hasta que llega, bueno, ya a la polifonía, pero sí. realmente es verdad que, que es adapta Eh, no es exactamente como y de hecho ejemplos. el rito tiene tres nombres dicen que es el rito mozárabe visigótico hispano exacto, o sea, que exacto. de alguna forma exacto. se van viendo un poco las reformas y los añadidos se ven los tres pasos visigodo haciendo. mozárabe o sea, arabizante de los que viven ah, ah, bajo eh. el territorio ocupado por los árabes sí. hispano a partir de la reconquista donde se mantiene como el rito separado del católico bueno es famosa la anécdota del rey alfonso o sabes que el rey alfonso eh, presionado por los monjes de clini intenta eh, instaurar el, el rito católico occidental romano eh. Eh, entonces los, eh, los, los toledanos dicen que no Que, que, oye, que al fin y al cabo ya que ha conquistado la capital del rito Visigodo Que tienen derecho a seguir con el rito Visigodo Que es auténtico Entonces decía que lo decían dos paladines al juicio de Dios como lo tradicional a la y, y acabaron a mandoblazos El problema es que ganó el del rito Mozarabe sí. Con lo cual tuvo que inventarse un nuevo sí. sistema Para poder conseguir no, que al final que se estableciera Cluny ejerció una importancia Y una influencia en la, en la Europa cristiana del siglo XI pues, eh, Fundamental tremenda, tremenda, Pero tremenda, es verdad que... que qué bonitos son los ritos En sus fechas sí, sí, sí, y en sus sí, sí. Tío, ¿sí? sí, sí. Te enviaban un monje de, de, de Cluny eh, a cualquier corte y te establecían los matrimonios a seguir eh, en los próximos diez años. Claro. O sea, el propio Alfonso VI eh, se deja influenciar por el futuro San Hugo uh -huh. para casarse con Constanza de Borgoña. Claro. O sea, que... ¿Y por qué surge la reforma <ríe> del Císter? Sencillamente porque los del Cluny se estaban desmadrando. Entonces, cuando dice, bueno, hay que volver otra vez un poco a la austeridad cristiana, sí, sí. entonces el Císter surge como eh, un poco reprimenda... Al cuniacense, que de alguna forma se estaba relajando en alguna de esas costumbres y sobre todo en esa ese influencia que tenían en las Cortes. Sí, sí, sí. sí. Bueno, pues... Eh, bueno, divagamos un poquito. Sí, bueno, sí, pero pues, todo tiene relación. Porque la noche de San Juan es una noche, ante todo, pues fecunda. ¿Sí? Eh, fecunda para establecer relaciones incluso con el mundo invisible. Sí, sí. Eh, porque una noche de duendes. Es una noche de duendes. ¿Cómo, cómo acceder a un, a un duende, eh, Carlos? Bueno, eh, se puede hasta fabricar. Por ejemplo, eh, hay una tradición eh, en las la Baleares es, la sí, sí, propicia en propicia En Ibiza, en el Pondi del, del Demonio Se puede fabricar, hay una planta que no existe Se llama la Mayronera o sea, no, existe, <risa> no la, la, cómo? Mayronera. Mayronera. Entonces, sí, entonces Se supone que nace debajo de un puente Entonces o sea, en la noche de San Juan, esa planta hay que cogerla Al amanecer, antes de que llegue la luz Con el rocío de la mañana, que es con lo que nace Como ya ha dicho Jesús, antes de que lleguen las primeras luces Hay que coger la planta, arrancarla y guardarla en un bote Porque Una vez en el bote, lo que uno consigue es Un elemental, un duendecito Que empieza a trabajar a tu servicio Claro, que tiene un problema Como todos estos duendecitos más o menos demoníacos Y es que él solamente tiene dos obsesiones Quiere manjar y trabajar es decir, comer y, comer y trabajar Pero claro, te pide algo es decir, O te está pidiendo permanentemente que le des trabajo y que le des de comer Y el problema es que si no lo haces, entonces te come a ti. Entonces, todas estas cosas siempre acaban mal. pero pues hay, que hay que procurar tener contento al duende, ¿no? <risa> los duenecitos se fabrican en la noche de San, San Juan. Pero no todo puede ser bueno, Jesús, esto yo, yo no, no, no lo acepto. O sea, seguro que el diablo anda por ahí también, ¿no? <risa> Hombre, el diablo, fíjate que este tipo de tradiciones que comenta Carlos, o esta por ejemplo, de los mamur, que también se da en el País Vasco, que está asociado también sí, es que con un la mamur, flor de realmente leche, eh, sí. sí están a, eh, asociados un poco a diablillos. Es sí, decir, a seres un poco del averno, pero no porque fueran del averno, sino porque el aspecto físico, con cuernecitos y rabo, pues le hacía que dentro de esas tradiciones populares se considerarán que eran como pequeños diablillos. Si además ese comportamiento sí. tampoco era como muy edificante, ¿no? Eso de que o me das comida o te, o te como a ti, pues tampoco sí. era muy... Trabajo, trabajo. Pero Pero vamos, muy que te la noche de San Juan no es propicia para el aquelarre. No, no, no. no, no, no, no Vamos a ver. Dentro de los eh, aquelarres mayores, que se puede decir... Espérate, hay, hay que desmentir dos cosas. Primero, la noche de San Juan siempre se ha asociado también como una noche de festividad celta. No. Los celtas, ya sabes, que nos meten por todos los sitios mm. y como un poco para dar credibilidad, incluso eh, para remontar los orígenes pues a este pueblo donde prácticamente Jesús, es todo imposible, tú lo estás diciendo ahora mismo nadie te va a creer claro. ya, han, bueno, han creado tal pues fantasía que decir. es indestructible Entonces, los celtas, las celebraciones que tienen además tienen cuatro celebraciones importantes una es el famoso Samaín el del 1 de noviembre, bueno, exacto. tiene cuatro celebraciones todas son 40 días antes de los hosticios y de los equiloccios, uh -huh. esas son las celebraciones importantes de los celtas, sí, que pero, por cierto son las hay... celebraciones importantes de los aquelarres. claro, exacto, las de los <ríe> Aquelarres están relacionadas, por ejemplo, el Beltaine, sí. que era el antecesor a lo que sería la noche de San Juan, porque era 40 días antes, el, que era, era una fiesta del fuego dedicada al dios Bel. Esa sí era una fecha de Aquelarres. Uh -huh. Incluso en zonas céntricas de España, incluso en el siglo XVII, bueno, y no muy cerca de donde estamos, eh, por ejemplo, uno, de, los, de, uno de, los, de de las zonas de aquelares de Madrid, cerca de lo que yo es Roblo de Chavela en el lado la, uh -huh. de la Lastra, en esa zona hubo aquelares y uno de los que se celebró, conocido, era un, una, en la misma fecha coincidía con una celebración céltica del dios Bel es decir, probablemente totalmente olvidado, por supuesto por el paso ah. del tiempo, pero eso sí que eran tradiciones profundas y arraigadas, que no tienen nada que ver con la noche de San Juan pero bueno, es imposible, no vas a comentar a nadie en la noche de San Juan no te preocupes y seguro que esta noche está todo lleno en Stonehenge de gente que no tiene nada que ver tampoco los celtas Exacto. de gente celebrando celebra la noche de San Juan celtas, es una cosa disparatada es verdad, acerca del origen del pueblo sí. británico, ¿verdad? habría mucho que discutir sí, sí, pero bueno, el pero el es, inútil, o sea, es inútil también es inútil, hay cosas que en el mundo son inútiles todo en cualquier pueblo ahora mismo de España de que viene esta fiesta y dicen, "No, mira de los celtas." No Todos los, celtas, pues, ¿eh? pues, mira, pues lo que usted quiera. Y los betones que casi casi llegaron hasta ahí. Bueno, los betones, los verdad, mira, de Ceuta, ya casi, el que de Ceuta. Una cosa. Sí, sí, es verdad cómo se ha mezclado todo, ¿verdad? Y todo se mezcla. Y ahora en la noche cuando, de San Juan, pues No, hay... no en serio, todo, la, todo el territorio que ocupaban los betones, cuando lo repoblaron los que los que actualmente son sus descendientes, que son los que venían de Asturias, de País Vasco, Navarra, Aragón o Galicia. No tenían ni idea de que allá había un pueblo que se llamaba Betón. Ni idea, ¿eh? Ni idea. Sí, o sea, sí, sí, les importaba sí. pues era un pepino, pero no tenían ni idea. Sí. Y tienen que ver con los betones, pues como, no sé, pues como los normandos, nada. Pero bueno, sí. si a una gente le da ilusión, pues siempre queda bonita. Bueno, pues nada, a ver si te pongan mucho empeño seguro que descubren algún sepulcro con un carro de cuatro ruedas. Que sí. se te indignan mucho, ¿eh? Con cosas. Por ejemplo, cuando estar, nadie en Cartagena tiene sangre fenicia. Pero, pero da igual que es imposible hay cosas que no pues, por más que se lo cuentes es inútil claro. es decir, pero esto ocurre es como, no sé es como me imagino yo en el futuro os imagináis a los, a los, a los colonos de, suecos de Dakota hablando de sus antepasados los Sioux pues algo parecido ¿no? o sea, sí, sí, sí, aquí sí. los Sioux mis antepasados tienen <risa> nada que de ver de con la sí. gente que hay ahora mismo sí. la tradición es una cosa y la leyenda es otra es decir son temas la leyenda es respetable por cierto pero no tiene nada que ver con la tradición la tradición falsa puede convertirse en tradición con el paso del tiempo por ejemplo Eh, la fiesta de Halloween acabará siendo una fiesta española Dentro de 100 años Exactamente igual que ahora no lo es, es una fiesta importada Pero es que las fiestas y las tradiciones También se pueden importar Es decir, Bien. es que en ese sentido yo sí defiendo que la gente vaya poniendo tradiciones nuevas. Pues, ¿por qué no? Es divertido, entretenido, entre turistas. Hmm. Pero, hombre, que hay de ahí a que te cuenten que es de sus antepasados betones, pues, por ejemplo, de... que es el más típico claro, de los En, en el caso de Cartagena nadie discute lo de Asdrúbal, eh, eh, pero claro... De... Pero una cosa es que fue fundador de la ciudad, claro. es que habitaron, pero otra sea, cosa que, es, Cartagena eh, quedó deshabitada durante casi 200 años pues, cuando la destruyeron los godos. Pues de inmediato... De in... No, no, casi de inmediato con el asalto de Escipión. Eso por de pronto, claro, que cambiaron claro, la claro. población. Pero bueno, la población de los alrededores, quedó cerca más o menos. Sí. Pero es que quedó completamente cambiada de nuevo bueno, en el siglo Para después de sí, la Reconquista sí, sí, volver a cambiarse Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, pues... Otra <risa> depresión <¿todrisa? risa> No, pero es que, es que relacionado con las leyendas y las fiestas hay un... no, no tenemos remedio Por, ¿Por cierto, esto ex... no es un mal español, es un mal mundial ¿eh? sí, sí, claro, porque, porque es que claro, es que es algo bonito El invertir de una fiesta atractiva pues siempre que sí, Es una maravilla como decir que los celtas Tocaban la música que escuchamos ahora Y que decimos que es celta Sí, la gaita, por ejemplo La gaita, por Dios Y la gaita es una cosa de 20% próximo y... Sí, no, y es verdad que de las tradiciones lo dice Carlos. Antes o después tiene que haber un, un inicio, una fecha más o menos lejana o más o menos cercana. Me acuerdo de, de una tradición relacionada con los carnavales que es lo del entierro de la Sardina. Hay mucha gente que se ha sorprendido cuando te das cuenta que no es tan antigua pero, la tradición del entierro de la Sardina que procede de la época de Carlos III, ¿no? Sí, que se pusieron... O, o, o las uvas, malas, las uvas ¿no? de claro, que, uvas, que las es las de principios del siglo XX. Fue un, bueno. un excedente de producción. Claro, claro. O sea, bueno, pues, pero está sí. bien saber ese tipo de origen porque alguna vez tiene que... No, pero yo cuando... ¿Alguna vez cuento que, que la gaita, hablando de los celtas, sí, ¿no? sí, sí. es una cosa que los romanos llevan a Britania? Mm. Claro. Mm. Eh, pues no me creen. Yeah. O sea, es que, no, es que era un picto que estaba allí tocando la gaita desde que vamos de... <risa> Sí, que no. Hay cosas que son indestructibles. <risa> o sea, indestructibles. Dice, pero ¿cómo van a llevar a los romanos la gaita a sí, Britania? Sí, porque ahora? no hay películas donde salgan romanos con ejemplo, gaitas, por eso. Yo tuve sí, un día así. que alguien me, me sostenía que la leyenda de las lavanderas de Cantabria es una leyenda celta. Digo, no leyenda medieval de los boscos franceses vino vale. por el camino Santiago en el siglo XIII-XIV no, no, no, es la leyenda celta pues bueno, pues nada, pues ya no está, es la leyenda celta y celta. ¿Si más feliz pues nada. Sí, pues, todo pero celta, sí, pero... los países celtas y todo claro, celta pero cierta, la leyenda de las lavanderas, por ejemplo, se importan después a Sudamérica, que es parte de la es llorona la claro. llorona, esa mujer sí, que sí. va por ahí con, con gritos lastimeros en parte procede de ese folclore español en concreto de las lavanderas bueno, pues hemos eh, hablado un ratito pues de nuestras cosas nuestra tertulia de San Juan el, el, el trébol de cuatro hojas, los duendes hemos hombre, hablado hombre. además de San Juan de San Juan, <risa> de San Juan, muy bien, aunque parece mentira pues venga, vamos a terminar este monográfico eh, festivo, mágico, pues con eh, no sé, Jesús, tú que eres muy de la nueva era a ver alguna, <risa> alguna invocación <risa> bueno, yo no soy mucho de invocaciones ¿no? Sí. lo que se sí puede recomendar alguna de estas eh, fiestas ver, ¿no? sí. porque invocaciones, yo lo que sí soy partidario, que por ejemplo, una de las cosas que se, se suelen hacer, bueno, bueno, voy a hacer dos cosas primero voy a, voy a recomendar un lugar sí. alguno de los que no hemos dicho a lo largo largo de, de esta noche ...tú también vete pensando el tuyo Carlos? que es en Icod de los Vinos por ejemplo hay una fiesta que se hace en la noche de San Juan que son los achitos dónde, los achitos, ¿dónde está Icod de en, Icod? Tenerife. en Tenerife en Tenerife en Canarias Icod de los Vinos. Exactamente. sí porque casi siempre es verdad que hablamos siempre de la península pero también los dos archipiélagos tienen lo suyo en lo referente a la noche de San Juan bueno pues en Icod de los Vinos lanzan eh, grandes bolas de fuego desde los acantilados que se llaman así achitos no pues eso un poco como reforzar lo que estábamos comentando antes de ese simbolismo del sol y uno de los rituales que se pueden hacer, muy sencillo, es recoger hierbas aromáticas durante la noche de San Juan, que puede ser el romero, que puede ser el tomillo, que puede ser la lavanda, dejarla en agua durante toda la noche al relente y esa agua al día siguiente tiene propiedades terapéuticas cutáneas, es decir, que alguien que tenga alguna enfermedad de piel que se dé ese tipo de agua que ha sido dejada al relente por la noche y que vea los efectos. Romero, tomillo, lavanda, a ver tu lugar. Eh... Bueno, pues en castruciales son las, en las, las hogueras castruciales encantables, las, hogueras de la atalaya, uh -huh. así que muy bonito, buen lugar, bien elegido, un buen pueblo medieval, donde se come estupendamente bien y donde aconsejo que, bueno, que se acerquen a ver la fiesta de la noche San Juan, que es muy bonita Perfecto, pues un monográfico mágico, estoy muy triste, no me habéis felicitado eh, Eso ya va en, vuestro, <risa> en A buenas horas <risa> Ya está acabando el día